Recibimos a Mauro Monteiro en la mañana comunitaria de Radio Kermés. ¿Cómo andás, Maurito? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo andás? Bien, ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, saludos por ahí para el equipo y también para para la audiencia. Bien. Y bueno, me quería sumar un poquito hasta lo hasta último momento que ustedes estaban uh -huh. hablando de lo que pasó el sábado eh, con el, el segundo encuentro de cooperativas de trabajo. Y me parecía interesante porque, mm, o sea, poder escuchar algunas de las voces que estuvieron hablando y estuvieron este, expresándose ese mismo día porque la verdad que fue interesantísimo poder conocer historias, eh, pero sobre todo no, no solamente nosotros, sino que también eh, la podemos poner al aire para que otras personas que no participan de estos encuentros, que no son parte de, del movimiento cooperativo, sepan cómo están trabajando algunas cooperativas que no son de acá, que parecen que son ejemplos que son lejanos o que, que muchas veces no son tan interesantes. Cuando te empezás a meter en las historias de... De, de algunas de algunas personas que son parte de las cooperativas te vas enterando que hay mucha humanidad y dentro de, de, sí. de este contexto eh, del que estamos viviendo electoral este de baltage y de posibilidades de, de gobiernos eh, disímiles en la argentina es interesante que como recién vos planteabas que ese afecto entre las personas este sea destacado sea este sea relevante para Para, para la vida institucional de las cooperativas, pero sobre todo de las personas que son parte de las cooperativas. Eh, Francisco Manteca Martínez eh, estuvo este disertando o hablando o exponiendo eh, frente a, a, a los cooperativistas y las cooperativistas y nos parecía interesante rescatar una parte de lo que él hablaba porque este hizo toda una historia de textiles pihue, eh, contó cómo surgió todo esto desde la empresa Gatik, es la que uh -huh. suministraba todos los elementos para la, las marcas adidas que lo hemos visto un montón de veces en muchas zapatillas sobre todo en los en los este, en, lo, en las cajas de, de, las, de las zapatillas adidas que decía gatic sociedad anónima esa empresa es la que hoy está recuperada gracias a los trabajadores y es una cooperativa y este, contaba de, de cómo fueron transitando todos estos años con idas y vueltas, pero también planteó esta esta necesidad que tenían los compañeros y compañeras de Textiles Pigüé de poder tener una casa porque muchos de ellos se iban del lugar porque no podían tener un lugar para vivir y eso también lo pudo ver este el, el movimiento cooperativo y hacer lugar a una a una de, o sea este, atender una demanda que muchas veces algunos estados no en este caso el de la pampa no atendía esa, esa necesidad o ese derecho que es tener una una vivienda así que repasamos unos minutos de lo que decía francisco martínez eh, este sábado en el encuentro de cooperativas nosotros fuimos aprendiendo con el tiempo y uniéndonos con esos compañeros que habían tenido la, la, la posibilidad de estudiar y que se recibieron y que ven dentro del cooperativismo de una empresa como la nuestra la posibilidad de desarrollarse en términos personales, en términos de capacitación de crecimiento y por supuesto de conducción ¿no? el actual presidente es un egresado de aquella universidad nacional de Bahía Blanca ingeniero industrial, ingeniería todas las ramas ...psicología social, médico doctores, enfermeros, nutricionistas... ...todo lo que tiene que ver este con sentirnos plenos... ...en la recuperación de derechos que estaban perdidos... ...comíamos dos veces al día y ahora comemos las cuatro... ...los útiles los pedíamos prestado y venían en abril... ...y lo tenemos el primer día... ...nacen los chicos y está el aporte económico... ...las licencias no son las que no dan... nuestra licencia para papás y para mamás... Este, son son de tiempos largos ahora estamos desarrollando el espacio de primera infancia para que nuestros hijos este, puedan asistir o sus madres o sus papás yo soy abuelo, así que mi nieta también de ir a, a la fábrica y que este, esa erogación económica no esté como la cuestión del transporte que estamos trabajando y la concreción que se hizo este, este día martes creo, miércoles de la firma del convenio del proyecto de urbanización y vivienda porque con la economía que hemos generado hemos podido comprar hectáreas, 10 para el desarrollo de la casa de cada uno de los compañeros y compañeras y esto lo hicimos en virtud esto, gracias esto lo, lo hicimos en virtud de esa tercer pregunta que hasta el día de hoy no resolvemos, que nosotros no vamos a cerrar el debate y que está acá discutiéndose qué es esto no de la economía social, este, las cooperativas de todo tipo. Y nosotros vemos con los 20 años que vamos a cumplir cómo se van los compañeros y las compañeras de este de este sistema cooperativo que el monotributista y se jubilan con la mínima ...y muchos tienen que seguir trabajando... ...lo permite el estatuto de cooperativa, ¿no? ...por supuesto... ...pero hay un, otros compañeros que no pueden... ...porque tienen dolencias... O, o, ...graves o, o complicadas... ...y la cooperativa hace cuatro años... ...que está sosteniendo el retiro de esos compañeros... ...que no vienen igual, porque son sus fundadores... ...pero cuando sean 20 no lo vamos a poder sostener... ...entonces dijimos... ...que valga la pena haber pasado por Tetiles-Pigüé... ...y que mientras lo que no da el Estado... ...mientras no nos iguala con la clase trabajadora plena todavía... ...bueno, una casa. Bueno que valga la pena haber pasado por Textiles Pigüé. Eh, un simplemente un ejemplo de lo que de lo mucho que pasó el, el sábado en el encuentro de cooperativas y en este panel no solamente estaba Francisco Martínez, sino también estaba representante de Fepanco eh, y también estaba el subsecretario de de, este, de cooperativas de la provincia en representación del gobierno provincial Fabián Bruna, que también hizo todo un raconto de este de los mejores momentos de este de las cooperativas que hoy están como un que estamos en un mejor momento pero también contó que eh, las primeras matrículas tardaban hasta 15 meses en, en generarse y ahora este notaba más de dos meses porque también tiene mucho que ver con mejorar las políticas públicas de parte del gobierno nacional sobre todo con este sector uh -huh. de la economía popular. Uh -huh. ahí, ahí, ahí nombrabas a, al representante de Fepanco también, interesante, ¿no? Hernán Camps es el vicepresidente de de Fepanco que es este representante de la cooperativa de Winifreda y que mmm, daba cuenta, ¿no? de que Fepanco ahora se abrió El ingresa a, a fepanco justamente en esta apertura que tiene de incorporación de nuevas eh, cooperativas de base y que fepanco intentará va a llevar adelante o desarrollar un proyecto de integración con las cooperativas de trabajo para poder contratar los productos cooperativos digo por el eso es interesante por eso es interesante también digamos eh, que pensemos esto en, en términos de ecosistema de cómo nos retroalimentamos eh, en entre nosotras y nosotros y si podemos producir si nos da eh, la evaluación de costos para llevar adelante eh, una una producción eh, necesaria para este para una cooperativa que por ejemplo en este caso contaba contaba camps eh, ellos desde desde winiffreda han inaugurado hace muy poquito de hecho habíamos conversado con ellos la fábrica de columnas que no solo les va a permitir autoabastecerse de las columnas sino venderle a las otras cooperativas claro. de la región bueno claro. eso es lo que tiene que suceder para poder desarrollar tu economía sí, regional eh, retroalimentarse entre cooperativas claro definitivamente o sea entonces está está estuvo muy bueno también esa participación estuvo muy buena porque nos permite pensar a veces uno no llega con lo hecho pero vos podés ir pensando a futuro ese desarrollo que tiene este la provincia Eh, varios circuitos posibles, ¿no? Y bueno, necesario que haya también capacidad del Estado de, de, de acompañar esto. Totalmente. A mí me tocó personalmente cuando terminó el encuentro, el segundo encuentro de cooperativas de trabajo, eh, volver caminando a mi casa para poder pensar todo lo que había pasado ese día. Eh, y la verdad que está buenísimo estar, está buenísimo este eh, comunicarse y, y sobre todo... este E interiorizarse de lo que le pasa a otras cooperativas pero también repensarnos a nosotros porque hace 10 años ni en pedo pasaba por nuestra cabeza que hoy íbamos a estar dentro del ecosistema uh -huh. del cooperativismo totalmente, totalmente, así no que... era ni, ni un ni, una, ni un puntito de, de, de no, nuestro no, no por lo proyecto. menos en mi cabeza no estaba hoy en día eh, mostramos que podemos hacer lo que tenemos incidencia dentro de los medios y que también nos tienen en cuenta, así que eso más una pata importantísima que es que el estado este eh, pueda darte una mano creo que es eh, algo eh, importante y también quizás también esto se pone en juego este domingo cuando cuando votemos por el balotaje. definitivamente gracias Maurito. abrazos hasta luego hasta luego ahí pasaba Mauro Monteiro en este caso nos traía un resumencito eh, de, de la exposición de, de, de Martínez el director de textiles spy ya venimos.